Las calles, cementerios, sin flores y sin besos Las casas son las tumbas, la gente son los muertos Aplausos a las ocho y aplauden en su entierro. Aplauso a la mentira, aplauso a la obediencia, aplauso a la tortura, aplauso que silencia. Y el ciclo se Se repite después del gran concierto. Se vuelven a sus tumbas a ver al Ser Supremo. 24 horas justas asomando sus cuerpos. El mandato obedece aplaudiendo los muertos. Aplauso a la mentira. Aplauso a la obediencia. Aplauso a la tortura. Aplauso que silencia. Aplauso que silencia.